Vamos a charlar unos minutos con Belén Paezani, ella es funcionaria, es eh, directora de planificación productiva eh, del gobierno provincial. Eh, Belén, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, la saludan, buen día. Buenos días Pablo, Julio, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, Belén, eh, semana, estamos en la Semana de la Miel, eh, que ha organizado sí. eh, una actividad el gobierno provincial. ¿De qué se trata esto? Eh, es una, en realidad, eh, durante esta semana, del 14 al 20 de mayo, en todo el país se está viendo actividades ah. referidas a la miel. Mm. Es una, digamos, una campaña eh, federal. Mm. Eh, y bueno, la, la Pampa, por supuesto, participa, porque es una actividad que es, este, es importante para, para la provincia, la actividad apícola. Mm. Eh, así que bueno, estamos en la mitad de la semana. Eh, la verdad que muy contentos con, con las actividades que hemos planificado sobre todo la aceptación de, del tema en, en los colegios. Estamos dando muchas eh, charlas de, hacia los chicos de, de, de colegio primario, uh -huh. en lo que es segundo y tercer grado, ven lo que es ciclos productivos. Uh -huh. Y bueno, se enganchan mucho con el tema de las abejas y, y la miel. Uh -huh. porque... eh, ¿Y la, la producción en la provincia cómo está? Eh, pienso que, bueno, recién lo decías, eh, es una actividad importante aquí. Sí, uh -huh. sí eh, bueno, un poco para... para Para, para contarle al oyente ¿no? lo que es la, la actividad apícola en mm. sí este, y, a, y a nivel país lo que pasa, ¿no? Eh, la mayoría de lo que se produce se exporta. Ah. Eh, porque, digamos, nosotros no somos un, un país eh, que, digamos, que, que tiene altos consumos de miel. Eh, pero hay otros países que sí consumen y mucho En el caso mm. de Estados Unidos o Alemania. Eh, entonces la mayoría de, de la producción de miel se exporta. Y, bueno, un poco las campañas estas... Que, que se hacen y este es el tercer año que, que está participando la Pampa, lo que tienden es, eh, a, digamos, a fomentar el, el consumo de, de miel interno y digamos que se incorporen las compras habituales de, de, de la población, ¿no? Mm, claro. Este, en el caso nuestro de la Pampa, eh, datos que tenemos de, de la última cosecha, eh, han, digamos, en lo que es la cosecha 2017 salieron desde, desde la provincia entre eh, Aduane General Pico y Zona Franca, 2.400.000 eh, kilos de miel. Mm. de todos estos países eh, digamos que, se, que se exportan como Estados Unidos, como, como Alemania, como Japón. ¿sí? Claro. Igualmente es una actividad que moviliza digamos, a los apicultores que tenemos acá en la provincia durante todo el año y a sus familias también, porque es una actividad muy, muy familiar. Claro. Eh, y... y Tenemos gente que, eh, digamos, moviliza el comercio interno, digamos, en, en diferentes emprendimientos que tienen que ver con la apicultura. ¿Es que, eh, ¿Hay plantas así de fraccionado acá en la provincia no? o no? Sí, sí, sí, sí. Sí, mm. sí mire, le comento. Eh, acá en la provincia tenemos 60 salas de extracción de miel habilitadas por el Ministerio de la Producción, pero al mismo tiempo están homologadas por SENASA también para, para exportación. Mm. Eh, después eh, hay cinco acopiadores de miel, ¿sí? eh, hay cuatro empresas digamos, fraccionadoras de miel eh, digamos que, que están habilitadas con todo en regla, y la cantidad de apicultores que hay en la provincia son 290 registrados. Ah, sí, se supone sí. que siempre hay un poco más. Sí, en realidad, en, digamos, si nos comparamos o vemos años, hace muchos años, 15 o 20 años atrás, era mucha más la cantidad de apicultores. Pero hubo un momento que fue un boom, que todos se dedicaban a la apicultura, y digamos, la situación actual es que los que han quedado son realmente los apicultores genuinos. Valencia mm. eh, se hace hincapié en esto de reemplazar eh, el azúcar por la miel, me imagino. Sí, justamente, lo que se quiere difundir con esta campaña son las bondades, las, las cualidades que tiene la miel como alimento, ¿no? Porque es, es un alimento, primero que nada, es un alimento natural, que viene, digamos, que lo elaboran las abejas, que, digamos, que visitan las flores que recolectan el néctar y el polen. Es un alimento natural, sin aditivos, sin conservantes, que si uno lo ve desde el punto de vista saludable, es más saludable que quizá un azúcar refinado o un edulcorante sintético. Entonces, digamos, de, desde lo bueno que se quiere difundir, tiene que ver con esto, después que es altamente energético, porque tiene los azúcares por los que está compuesto, son simples y se asimilan fácilmente en el organismo. Es rica en, en lo que es eh, vitaminas, minerales, también tiene antioxidantes, ¿sí? Y bueno, eh, quizás la gente, o el común de la gente, el uso que, que digamos, que asocia a la miel, nomás eh, es a veces eh, utilizarla en un té, pero hay muchos usos que, digamos, un, muchas preparaciones culinarias que se quieren difundir para, para incorporar la miel, tanto en la elaboración de salsas, en lo que es la industria, se utiliza mucho en, en elaboración de panificados en la elaboración de las cervezas artesanales que ahora están tan de moda, ¿sí? también se utiliza la miel. Belén, eh, te consulto. Estoy leyendo el portal api-cultura.com y una de las notas principales es que se quejan de que no hay datos de exportación de miel a nivel nacional. Dice, hace casi dos años del regreso del informe de la síntesis apícola mensual elaborada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, uh -huh. Aunque en los últimos meses dejó eh, de cumplirse y se cortó el suministro habitual de la publicación. Eh, no, la consulta es a nivel nacional, ¿cuáles son las Pero, políticas eh, que está implementando el gobierno? Mire, en cuanto a la eh, información de exportación, digamos, uno no está. Eso es público en el, en el Ministerio de Agroindustria siempre mandan la 56 apicola cada dos meses más o menos. Eso, uh -huh. digamos, yo tengo conocimiento porque me llega esa información. Eh, a nivel digamos, nacional de, de la parte de nosotros desde la provincia de La Pampa participamos en lo que es el Consejo Nacional Apícola que es el ámbito donde participan todas las provincias que tienen eh, actividad apícola y se discuten las diferentes problemáticas y, y soluciones ¿no? sí. este, bueno, uno de los temas se tratan diferentes temas el, de esta campaña de, de la miel de sumarle miel a tu vida que es el logo de la campaña eh, surge de ahí del Consejo Nacional Apícola de empezar un poco a difundir Este, eh, las propiedades de la miel para estimular el consumo interno y sí. no solamente, digamos, aportar, digamos, que, que, que todo, todo se exporte. Sí. Eh, Belén, además de estas charlas en los colegios, ¿qué otras actividades hay en la semana? Bueno, nosotros hemos, eh, estamos reportando algunas muestras de miel que, eh, digamos que muy, de muy buena aceptación en algunos hoteles de, de la provincia en cafeterías y bares para que, digamos, lleguen al consumidor. Mm. Eh, ahora en un rato estamos eh, en Facultad de Agronomía, tenemos una charla, pero que es más dirigida hacia los apicultores, mm. eh, con un tema específico de, de ellos, de alimentación artificial de colmenas, eh, durante toda la semana con las charlas en los colegios y con mucho movimiento en lo que es el Parque Apícola de, de General Pico. Allá en los, digamos, los colegios se movilizan hasta el parque y bueno se les hace una recorrida se les da la charla sobre las abejas, eh, también durante toda la semana eh, en el programa, en el magazine que se llama Ahí Vamos, del Canal 3 Provincial, eh, tenemos actividad, se, va a hacer, se está haciendo cocina en vivo todos los días con miel y todos los días está yendo alguien referido a la, la cadena apícola a, a hablar sobre el tema, a difundir el tema. Mm. Bueno, también hemos eh, hecho algún, un spot publicitario, eh, algunas acciones eh, mínimas para justamente, justamente contribuir a la campaña. Eh, recién mencionabas el parque Apícola de General Pico. ¿Acá en Santa Rosa hay un parque Apícola? Sí, hay un parque Apícola, mm. pero que, bueno, próximamente se está redefiniendo, se está reconvertiendo esa sala de extracción. Ah. ¿Qué sucede, digamos, en, cuando se, se planteó el, el inicio del proyecto de este parque Apícola acá en Santa Rosa, eh, más o menos, eh, no recuerdo bien, en el año 2003, 2004, La situación de la apicultura era la otra, digamos. Vio que yo le, sí. le comentaba de que hace años atrás había mucha población de apícola, mm. digamos, mucha cantidad de apicultores y sobre todo esta zona. Mm. Digamos, la realidad es que desde el, desde el gobierno de la provincia, nosotros desde que iniciamos mm. la gestión, hemos tratado de eh, este parque ponerlo en funcionamiento, hemos tenido diferentes reuniones con apicultores de la zona, eh, para, digamos, para que, que se agrupen de alguna manera en forma de cooperativa e incluso ayudarlos para, para encontrar la forma jurídica para hacerse digamos, y acompañarlos para que eh, se hicieran cargo de este, tomaran este parque y lo, pusieron, lo pudieran poner en funcionamiento. Mm. Pero bueno, no, la, la situación actual es que eh, de esta zona de Santa Rosa y alrededor quedaron muy pocos apicultores con poca cantidad de colmenas y justamente que no están asociados en ninguna forma de cooperativa que pueda hacerse cargo de esa estructura. Ah. Por eso, digamos, desde el Ministerio de la Producción se tomó la decisión de reconvertir esa sala de miel. Mm, está bien. La que sí está activamente en funcionamiento es la de General Pico, que ahí, digamos, la, la sala de extracción de miel está a cargo de la cooperativa Pico La Patagonia, y en el mismo parque, también en el depósito, eh, lo está ocupando un exportador que se llama GeoMiel. Ah, directamente. Que claro. miel y cera, mm. claro. sí. sí, que también tiene presencia en Zona Franca. Mm. Eh, estaba pensando en la actividad de apicultura, eh, ¿cómo afectó la, la sequía que hubo en el verano? Me imagino que habrá este, este golpeado a la actividad. Y un poco, eh, la, la apicultura, como un montón de otras actividades, depende muchísimo de las condiciones climáticas, esa sí. es la realidad. Sí. Eh, con lo que fue la sequía, se puede decir que bajaron un poco los rindes eh, comparado con otros años. Claro y que empezó un poco más tarde el tema de la, de la cosecha, porque justamente no, no llovía, no había flores, entonces las abejas mm. no podían hacer su trabajo, ¿no? Claro. Este, pero después cuando, cuando, digamos, hubo una cierta cantidad de flores, arrancó la cosecha más tarde que lo que arranca normalmente, fines de noviembre, pero se puede decir que los rindos tampoco fueron tan malos, alrededor de 25 kilos de miel por colmena. Ah. Bueno. No, es, no es tan malo tampoco. Claro. ¿no? Y lo que es en el, por ahí nosotros registros que tenemos del de el Parque Apícola de General Pico, se obtuvieron 1.300 tambores de, de miel de alrededor de 35 apicultores que fueron a extractar a la sala. Claro. Es una sala comunitaria la que, la que está ahí. En mm. Pico. Uh -huh. Bien, eh, Belén, eh, gracias por estos minutos con Kermés. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por difundir el tema. ¿eh? Bueno, bueno, eh, bueno, era la palabra gracias. de eh, Belén Paesani. Ella es eh, directora de Planificación Productiva del Ministerio de la Producción Semana de la Miel, eh, del 14 al 20 de mayo en todo el país y con varias actividades aquí en la provincia de La Pampa. Radio Quernés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Quermes es, es la radio del pueblo. 106.1 Modo comunitario